Marca 101.4 La Radio de Elche. La Glorieta con y Alonso. Son las 9 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 29 de abril. La tasa de incidencia en Elche por contagios está por debajo de los 40 casos, lo que nos mantiene Todavía alejados de esa zona de riesgo, pero es posible que mañana, con la actualización de los datos, este índice pueda subir. En el parte de ayer, dado por la Consejería de Sanidad, Elche volvió a aparecer en la lista de los brotes con uno de origen social, pero con un total de nueve casos, nueve personas contagiadas. No hay que relajarse, se debe usar la mascarilla y ventilar las zonas cerradas, sin olvidar la higiene de manos y distancia social. En cuanto a la vacunación, pues Sanidad acaba de anunciar que el lunes comenzará a vacunar a ese grupo de edad que quedaba pendiente. Los de 66 a 69 años de edad, los nacidos entre 1952 y 55, recibirán una invitación por SMS o una llamada telefónica con la información sobre cuándo y dónde deben acudir. Mayo, por tanto, se iniciará con la previsión de acabar de inmunizar ...a los mayores de 60 y 70 años... ...para comenzar con el resto de la población... ...a lo largo de esta semana... ...conoceremos más sobre esa estrategia... ...de este proceso de inmunización... ...por parte del Ministerio de Sanidad... ...hoy en nuestro programa La Glorieta... ...iniciaremos la ronda de entrevistas... ...con los portavoces políticos... ...con motivo del Pleno de Abril... ...en unos minutos... Eh, ...vamos a hablar con el concejal no adscrito... ...Eduardo García Unciberos. ...continuaremos hablando de los planes de expansión... ...de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, ...que con la reforma de su sede en el centro de la ciudad... ...está configurando su campus urbano... ...y recuerden que al ser jueves... ...terminaremos con el Rincón Gastronómico... ...de Manoli Guilaber y Nieves Gil... ...propietaria del Fogón Ilicitano... ...en la ronda de noticias además... ...repasaremos la actualidad en el día de hoy... ...que ha comenzado con la denuncia de la patronal ilicitana... ...de un ataque de activistas a su sede y les invitamos a que se queden también para escuchar eh, la música seleccionada y comenzamos con el cantante de Monóvar, con uno muy cercano, Pepe Bernabé que ha dado un empuje a su carrera profesional, lleva ya varios años triunfando acaba de lanzar nuevo tema con Shakira, fusionando ese pop urbano con el flamenco Quiero que me olvides Borracha hasta que me vuelva a caer. ¿Cómo me pides que no llore Yo no me lo esperaba y me dijiste que. Ya ahora quiero que me olvides. Vas en vela, pensando te no aguanto no tenerte a mi vera y me dejo hasta la puerta de mi cuarto entreabierta. Por si una noche de estas se te antoja regresar Dente de vuelta y no, no lo ves. Que ya no leo ni tu mensaje, no lo ves. Que ya no pienso ni en tu boca, y ahora sé. Que aunque me duela, voy a seguir luchando para amarme. Que ahora quiero que me olvidas. artes ser libre de empezar de cero 101.4 Teleelch Radio Marca Todo en reformas de hogar, cocinas y baños Con el prestigio y experiencia de Hogar Mobiliario Págalo en 39 meses sin intereses La reforma de tu casa, confíala a Hogar Mobiliario Avenida de Novelda 9, Elche La, la, la, Primer supermercado la, la, Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera Sell. Todo lo que necesitas todos los días del año Y la cantadora, conocida como La Argentina Ha sacado a ritmo de salsa Nuevo tema Que alguien me diga Oh, sin darte un beso Como una más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido, como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad, cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la 1.4 Teleelch Radio Marca Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? ¡Bom! 333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3, 3, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Alcorta 35.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 Teleelche en Radio Marca es la única emisora de Elche que sigue creciendo, según el último estudio general de medios. Gracias a los 3000 nuevos oyentes que se suman a los que ya nos oyen por nuestra app, web, televisión y diferentes plataformas digitales. Teleelche en Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información. Gracias por ser parte de nosotros. La Gloria con Rosmar y Alonso. Pues vamos a darle una vuelta más a esto de la música seleccionada en el inicio del programa La Glorieta para dejarles con un grupo que nunca decepciona, La Pegatina. con despejando equisidudas, dudas desoyendo a su marea nada que borrar porque no hay nada que acabar decía sin hacerselo mirar pero cruzaba el revuelo confundiendo a los inviernos cada vez un paso que asaltar Kan cuando me niet meer te embarques a hacer nudos de zie, Nadie dijo dónde estaba el mapa, pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada ik un paso que avanzar. A ver.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 Con Laljup nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Dialoja a tu nuevo destino. Próxima parada, Lallup Destino Oasis. Descúbrelo en cclalyub.com.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 77091513. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el OULED de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. OULED Valentín Sánchez. En carretera de Crevillente, junto Moraval, Elche. 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Gloria, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y, lo dicho, vamos a comenzar aquí esa ronda de entrevistas a los portavoces políticos porque ha concluido el pleno del mes, el pleno de abril. Esa sesión ordinaria donde se han debatido muchos asuntos... Eh, que tienen que ver con la gestión de este equipo de gobierno? Pues bien, comenzamos esa ronda con el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, eh, a quien saludamos. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Antes de nada, eh, el pleno del lunes fue maratoniano, duró horas. Eh, ¿Cómo están los ánimos entre el equipo de gobierno y la oposición? Bueno, eh, como viene siendo habitual, eh, los ánimos cada vez que eh, nos encontramos en un pleno, pues eh, se crispan. Eh, por cualquier circunstancia y por cualquier cuestión, pues se crispan. Yo intento eh, bajar ese nivel de crispación, intento hacer intervenciones que sean constructivas. Eh, eh, cuando, hay que, cuando hay que decirle algo al equipo de Gobierno, se lo digo. Cuando hay que aportar, intento aportar. Pero bueno, Sigue la crispación y, y creo que, que esto va a durar hasta el final de la legislatura. ¿Y entre el propio equipo de gobierno hay cohesión? ¿Usted ve en los plenos, ya que está más cerca que nosotros, eh, al, a todos los concejales del equipo de gobierno PSOE y Compromís cohesionados o los del PSOE cohesionados, los de Compromís con ¿cómo, el PSOE? ¿Cómo ve la consistencia de este gobierno de coalición? Hombre, yo no aprecio a simple vista que haya ningún tipo de, de grieta entre el equipo de gobierno. Eh, hay que recordar que, que el Partido Socialista decidió elegir formar equipo de gobierno eh, con Compromís, con los dos concejales de Compromís. Eh, yo, cuando formaba parte de Ciudadanos como, como portavoz, estuvimos negociando la posibilidad de formar parte del equipo de gobierno y bueno ellos decidieron eh, hacer el el mismo el mismo tándem que en el botanic eh, en este caso sin podemos eh, y bueno es lo que decidieron a día de hoy no no parece que haya las mayores rencillas excepto en cuestiones muy puntuales pero que parece ser que no tienen No, no, no van a llegar a más. O sea, tenemos un equipo de gobierno entonces cohesionado, como siempre ha defendido el alcalde. ¿Y qué oposición tenemos? ¿Cómo están los ánimos dentro de los grupos de la oposición? ¿Hay unanimidad? ¿Va cada uno por su lado? Bueno, eh, lo, que yo, lo que yo percibo es eh, que el Partido Popular... Eh, ...arrastra o intenta arrastrar al resto de la, de la oposición... ...intenta arrimar en las a un sardina... ...lo intenta hacer... Eh, ...intenta ser el adalid de, de, de, la, de la oposición... ...la cabeza visible... ...y a veces eso, a veces eso es contraproducente... ...porque evidentemente cada, cada partido político... Y, ...y yo por ejemplo... Eh, ...tenemos nuestra propia idiosincrasia... ...y nuestra propia personalidad propia política... ...por lo tanto... Eh, que constantemente el Partido Popular intente arrastrar absolutamente a toda la oposición a ir en bloque en determinadas cuestiones. En algunas cuestiones sí se tendrá que ir en bloque o sí que se puede ir en bloque, pero en todas, absolutamente todas, pues no, y eso es evidente. Pues vamos a hablar precisamente de esa crispación, porque ha dicho que por cualquier circunstancia eh, volvió a ocurrir, como ocurrió con el calzado, con el trasvase de Tajo Segura, todos estaban de acuerdo, al final hubo un acuerdo unánime, con independencia de si es más importante una declaración que una moción aprobada por unanimidad. Pero eh, la cuestión es, estas cosas no se pueden limar o evitar en la reunión de la Junta de Portavoces. ¿Usted asiste a esa reunión de la Junta de Portavoces? ¿No se habla antes eh, para que no haya este espectáculo en el, en el Pleno? Sí, sí, sí que se habló. Se habló largo y tendido. De hecho, las juntas de portavoces son para animar este tipo de cuestiones que luego van el lunes a, al Pleno. Claro que se habló, se habló largo y tendido, pero no hubo forma de llegar a ningún tipo de acuerdo. De hecho, yo reproché vehementemente al Partido Popular que íbamos a hacer el ridículo, y lo dije así en la Junta de Portavoces, eh, que me parecía pues, que íbamos a volver a hacer el ridículo después de lo de la declaración institucional fallida del tema del calzado, íbamos a volver a hacer el ridículo con el tema del trasvase tajo segura, y así ocurrió. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando, eh, cuando uno no sabe gestionar eh, el consenso en el que tiene que haber en determinados aspectos que afectan absolutamente a todos los ilicitanos y por ende en este tema en el tema del trasvasetajo segura a toda la provincia de Alicante. Eso es lo que pasa, y eso es lo que pasa cuando la palabra consenso no se sabe manejar. O sea, responsabiliza bueno, no. totalmente al Partido Popular de lo ocurrido. Es el Hombre, que es en este creo... asunto. Creo que fuimos todos testigos en el Pleno de ello. Eh, que el Partido Popular quiere hacer una declaración institucional con intervenciones, eh, bueno, esa era su postura y, y de ahí no, de ahí no, no hubo quien, quien le bajara. Pero claro, es que una declaración institucional con intervenciones es una moción monda y gironda. Entonces es que no tiene ni, ningún sentido. Eh, las declaraciones institucionales. En cualquier otro estamento o administración, incluido el Congreso y el Senado, donde, por cierto, está el señor Ruz, no hay intervenciones. Precisamente esas declaraciones institucionales sin intervenciones se hacen así para mostrar la unanimidad de todos los grupos en determinadas cuestiones. Que el Partido Popular quisiera dejar su impronta, si a mí me parece fantástico, eh, que quiere jugar a ese juego político, a mí me parece muy bien, pero que lo haga fuera del, del Pleno... Eh, que lo va con los medios de comunicación, con ustedes, o con ruedas de prensa, o con lo que sea. Pero creo que en el Pleno, una declaración institucional en, este, en, este, en esta cuestión, creo que era lo pertinente. Y no se pudo hacer así. Pues bueno, pues fenomenal. Eh, el Partido Popular sabrá lo que hace y el Partido Popular sabrá qué tipo de oposición está haciendo. ¿Y Chimo Puig sabe lo que está haciendo con el trasvase Tajo Segura? Eh, ¿qué, valoración, ¿Qué valoración tiene? realiza de la visita de esta semana? Pues, pues bueno es una visita que tuvo que hacer eh, forzado forzado por la situación porque parece ser que a Chimopuch todo lo que baje de Valencia hacia abajo en la comunidad valenciana pues le importa bastante poco eh, creo que a los que más afecta el problema del trasvase de Tajo Segura es a la provincia de Alicante parece o da la sensación a veces de que el señor Chimopuch se olvida de que la provincia de Alicante también forma parte de la Comunidad Valenciana eh, y, bueno, creo que hizo la visita forzado por la situación, forzado por las intervenciones que tuvo que escuchar en el hemiciclo del, del Parlamento eh, autonómico y creo que lo hizo por eso. ¿Qué es lo que está haciendo? No lo sé, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a hacer? Tampoco lo sabemos. Pero yo espero, espero sinceramente que, que haga algo, porque esto es un problema gravísimo. Yo dije en el Pleno que este es un problema político, pero también es un problema jurídico, porque en el Pleno expuse la situación jurídica a la que está afectando el trasvase Tajo Segura de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que le da la razón a, a, a, a parte del trasvase que solo afecta al Tajo. Y, por ende, al solo afectar al Tajo y a dar la razón a la parte del Tajo de forma indefectible, nos termina afectando a la Cuenca del Segura, que es donde estamos nosotros. Por lo tanto, hay que trabajar mucho a nivel político y mucho a nivel judicial. Y el que no quiera entender eso, mal vamos. Pues hubo una declaración institucional, no aquí, sino en uno de los órganos autonómicos, el Consejo de Valencia de Cultura, pues en su pleno del mes de abril eh, aprobó esa declaración institucional que tiene que ver con nosotros, eh, porque se adhirió a ese anhelo histórico de la ciudad para que su dama regrese, ya definitivamente o temporalmente. ¿Qué valoración hace de esa Declaración Institucional Consejo y Valencia de Cultura? ¿Un paso más eh, que se necesita para convencer al Gobierno de España de que la dama tiene que venir a Elche? Hombre, un paso más lo veo muy importante. Creo que eh, es fundamental que la dama vuelva, vuelva, vuelva a Elche Es muy importante, como tú comentas, esta, esta declaración institucional por parte del Consejo, pero esto se tiene que elevar luego a Madrid. Tiene que, que llegar al Senado y luego al Congreso. Tengo que recordar que hace pocos días, o un mes, o dos meses, esta misma situación se debatió en el Senado y eh, se pusieron de lado los grandes partidos. Se pusieron de lado no votaron a favor, incluso los senadores de Ciudadanos desaparecieron de la votación. No sé qué cosa importante deberían hacer fuera del hemiciclo del Senado para no tener que votar esta circunstancia. Eh, bueno, a mí realmente esta es una cuestión que también me preocupa, pero bueno, creo que hay que seguir trabajando, pero ya ahora, hay que, ahora hay que trabajar a través de los representantes de los grandes partidos, pero en Madrid. En Madrid está muy bien que lo hagamos en la Comunidad Valenciana, Pero esto luego hay que trasladarlo a Madrid, que es realmente uh -huh. el que tiene que decidir sobre esta cuestión. Eduardo, ya que ha criticado a los senadores de Ciudadanos, el par su partido, usted se presentó como cabeza eh, de lista electoral... Eh, en los últimos comicios locales, de momento está eh, expulsado del partido, pero usted tiene recurrida ese acuerdo en, en los jueces. Si la justicia le da la razón a usted de que fue injustamente eh, expulsado y que debe ser readmitido, ¿usted volvería a Ciudadanos? Bueno, primero, eh, los senadores que en aquel día se pusieron de lado, la mitad ya no forman parte de, de Ciudadanos, algunos están expulsados. Y, otro, eh, algún, y otros han, han dejado de formar parte de Ciudadanos, pero no han soltado el acta. Por lo tanto, esto, esto en, en primer punto, eso para, para empezar. Y en segundo, bueno, veremos a ver qué pasa. Yo no quiero adelantar absolutamente nada, eh, pero evidentemente toda la política que yo hago es una política eh, liberal que defiende Ciudadanos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Eh, yo siempre he creído en el proyecto de Ciudadanos, creo que es un partido más que necesario a día de hoy y hoy más que nunca en la política nacional y por ende en la política autonómica y municipal. Creo que es fundamental tener un partido como Ciudadanos, que sea capaz de atraer al centro las políticas del Partido Socialista y del Partido Popular para evitar que ambos ellos eh, se dejen acoger por los extremos, por el tema de Podemos y por el extremo de Vox, creo que es fundamental en la política de hoy y siempre defenderé el proyecto de Ciudadanos, aunque sea dentro o fuera. Siempre lo haré. ¿Pero le quedan ganas de continuar en política con cargos públicos? Hombre, vamos a ver. Eh, la política tiene, tiene sus pros y sus contras, como sabrán todos ustedes y como creo que sabe usted ya por su larga trayectoria en los medios de comunicación. Eh, pero siempre creo que son más los pros que las contras. Yo siempre he dicho que la política es un juego eh, de hidalgos y de villanos. Siempre hay que estar intentando ser hidalgo y no tanto villano. Eh, pero bueno, eh, ya veremos, todavía queda mucho para el final de la legislatura, esto todavía queda muchísimo, sí. la política puede, a, puede aún dar le queda, cambios. A, aún le queda para contar historias, ¿alguna vez eh, usted ha publicado una novela, publicará una segunda sí. novela inspirada en eh, Hidalgos <risa> y Villanos? Pues eh, material tengo de sobra, eh, no solo para una novela, sino para una trilogía. Entonces, eh, tengo material más que de sobra. No lo descarto, no lo descarto. Eh, y ganas tampoco es que me falten. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Pues vamos a entrar en batallitas. El debate plenario. O sea, también ese debate del pleno de, del pasado lunes se centró en las cuentas municipales, que eso es lo que más interesa a los ciudadanos. ¿Qué pasa con las críticas de la oposición? En, en el Pleno vimos, eh, cuando la concejal eh, presentó la liquidación presupuestaria, cómo eh, la oposición, el Partido Popular, criticaba el bajo porcentaje de ejecución y cómo eh, el PSOE, pues, eh, incluso ayer mismo el concejal, el portavoz de la Junta de Gobierno, Volví a convocar a los medios de comunicación para decirnos pues, eh, todas las contrataciones que hay previstas para 2021, una cascada de, de inversiones. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su, su opinión de, de, cómo, de la capacidad que tiene el equipo de gobierno de invertir o de ejecutar lo, lo, que, lo que marca en, esa, en ese documento? Bueno, yo también fui bastante claro y en la misma línea que acaba de mencionar usted con, con el equipo de gobierno sobre el porcentaje reconocido de los presupuestos de a principios de año. Explicó la concejal que, que a 31 de diciembre el ayuntamiento había adjudicado más o menos un poco más de 27 millones de euros en lo que se refería a lo que eran las inversiones, quedando 6 millones eh, pendientes de licitación. Eh, por eso habla el equipo de gobierno de gestionar. Y no habla de ejecución de, de, este, de este presupuesto. De esa forma justifican eh, que de una u otra forma eh, está en marcha más o menos un 71% eh, por ciento del capítulo de inversiones. Pero es que eh, eso es lo, lo que le acabo de comentar. Está en marcha, pero no ejecutado. Y eso es lo que yo trasladé en el, en el Pleno. Creo que aquí es donde… Debe el equipo de gobierno apretar más el acelerador y gestionar. Gestionar está muy bien, pero lo que realmente cuenta y lo que realmente le interesa a la ciudadanía y a todo el mundo es que, al final, esa gestión se transforme y cristalice en ejecución. Y ahí es donde yo incidí también en esta cuestión. Está muy bien gestionar, eh, pero el porcentaje de ejecución es el que hay que elevar. Uh -huh. También hubo otro debate que es en el que pudimos comprobar que el equipo de Duverno peso y Compromís sí están por la labor de suprimir la cruz del paseo de Germanías, mientras que la oposición dice que no. ¿Usted en qué posición se encuentra? Bueno, yo, yo me abstuve, es, eh, sinceramente, porque vi que era una cuestión... Eh, que había presentado Vox eh, simplemente eh, para, para generar un poquito de, de tensión. Como tenemos poca tensión en los plenos, pues bueno, eh, presentamos esta moción para seguir generando más tensión. Creo que este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones, se pueden resolver perfectamente de puertas para adentro. ¿Cómo? Haciendo política. Y hacer política no es solo ir a los plenos y presentar mociones e intentar elevar más la voz en un momento determinado que el contrincante político. Esto es un tema de gestión puramente política, y creo que esto se tiene que resolver y se debe de resolver de puertas para adentro. Si realmente estamos preocupados por mantener este símbolo, lo que hay que hacer es sentarse con el equipo de gobierno e intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Pero lo que yo no entiendo, y por eso me abstuve, es traer esto a los plenos para seguir crispando aún más, como tenemos poca crispación, para seguir crispando aún más los plenos. Bueno, son tácticas políticas que cada grupo intenta utilizar, eh, yo no las veo correctas, por eso me abstuve, y, y por eso tampoco intervi intervine en esta cuestión. Es que claro. realmente creo que esto se tiene que resolver de otra forma. Y es adelantar también un debate que no se producirá hasta dentro de, de un año si es que empiezan claro. las obras en paseo de Germania. Claro. Eh, Eduardo, ¿de qué sirvió el pleno del lunes? ¿Qué acuerdos más importantes fueron los que salieron adelante para la ciudad? Bueno, eh, salieron adelante, si no recuerdo mal, eh, prácticamente todas las mociones de los grupos, excepto esta que acabamos de hablar, de la Cruz de Germanía. Por ejemplo, salió otra de Vox para poner códigos QR en todos los puntos de interés turístico. Eh, salió, bueno, lo que hemos comentado. Salió la moción porque no se pudo hacer declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura. Eh, por ejemplo, salió adelante también mi moción referente a la posibilidad de que en las escuelas infantiles los niños que así lo desean desde temprana edad puedan tener acceso al carnet municipal de la biblioteca municipal. Para un poquito lo que es fomentar la lectura entre los jóvenes de, de Elche. Eh, ¿Qué más? ¿Y de los polígonos industriales se habló? ¿De la necesidad sí, de, de invertir? Sí, para se mejorarlos? Habló, sí, una moción presentada por Ciudadanos para mejorar lo que es todo el tema de los polígonos industriales también, también salió adelante. Eh, y bueno, básicamente esas son las cuestiones más importantes en las que las que tuvimos uh -huh. después de tener el debate sobre los presupuestos. Pues si las previsiones presupuestarias las ejecutan a final de año en un 35%, ¿las mociones que aprueban las llevan a cabo? ¿Hay un porcentaje para esas mociones que se aprueban en pleno? Mm, yo no sé qué porcentaje hay. Yo sé más o menos las que yo he presentado, las que, yo, las que me han aprobado, y las que se, hayan, se han llevado a efecto y, está, y han cristalizado. Yo tengo mociones que han salido adelante. Eh, sí es un problema que las mociones, eh, en un porcentaje alto, las aprobadas no terminen de, salir, de, de gestionarse y de salir adelante. Es un problema que creo que hay que afrontar. Eh, pero bueno, también soy defensor de que cuando sale aprobada una moción, eh, la persona, el concejal o el grupo que presenta esa moción y Y es premiado con esa aprobación lo que tiene que hacer luego, al día siguiente, a partir del día siguiente del Pleno, es seguir trabajando por esa moción que ha salido aprobada para que termine cristalizando. Creo que eso es lo que hay que hacer. No, no me vale a mí que me aprueben una moción y yo me olvide y automáticamente deje en manos de la Providencia o la Divina Providencia uh -huh. eh, o del equipo de gobierno. O sea, si lo estima, que la moción salga adelante. Creo que hay que seguir apretando, uh -huh. hay, que seguir, hay que seguir haciendo política Intramuros y creo que es, lo que, que es lo que hay que hacer y es lo que yo hago. Y al margen del pleno eh, vamos a retomar un poco el pulso de la ciudad porque me gustaría preguntarle si considera que se está reactivando el centro tras la peatonalización de la corredora. Porque escuchamos hace unos días a Filipe Sánchez decir que, es, que los negocios ya, ya han abierto, que hay varios negocios ya, ya en marcha y que realmente la peatonalización sí ha servido para reactivar la economía. Bueno, tenemos, tenemos dos cuestiones en este sentido. Por un lado, hemos visto que la Asociación de, de Comerciantes del Centro va a pedir o ha pedido al equipo de gobierno una, una comisión para lo que es fomentar todo todo el comercio del centro, me parece una idea fantástica y supongo que el, que el equipo de gobierno accederá a ello. Y por otro lado vemos, y creo que es patente porque lo vemos absolutamente todos y eso no lo podemos obviar, que están volviendo a abrir locales y están volviendo a implantarse negocios en todo lo que es el centro y el casco, y el casco urbano del centro. Y sin ir más lejos, hoy mismo nos hemos desayunado con que está cada vez más cerca el acuerdo del CEU con Inditex, para hacerse con la propiedad de lo que era el antiguo edificio de Zara el, el el Cine Capitolio, para establecer otra sede de la Universidad Cardenal Herrera CEU en pleno centro neurálgico de la ciudad. Cuestión que yo también me congratulo de ello, porque eso le va a dar una vida absoluta y una vida universitaria a todo lo que es el centro de, de la ciudad. Esas son cuestiones objetivas, y esas son cuestiones que no podemos obviar ...y que no podemos ocultar nadie... ...porque están ocurriendo... ...por lo tanto creo que entre todos... ...podemos eh, volver a darle vida al centro... ...y creo que poco a poco se va consiguiendo. ¿Y qué hay de la propuesta del Partido Popular? Eh? ¿Creéis que es importante... ...y que el equipo de gobierno debería eh, estudiarla... ...venga de donde venga... ...de convertir el restaurante del Parque Municipal... ...a la vista de que se fracasa en la adjudicación como tal en convertirlo en un centro cultural? Bueno, yo al Partido Popular en ese sentido le doy, le doy la, la felicitación, más vale tarde que nunca, porque esta cuestión ya la defendí yo en un pleno de septiembre de 2019, precisamente para fomentar y el arreglo de todo lo que era el parque municipal y el restaurante abandonado del parque municipal. Eh, creo que llega un, el Partido Popular a esta cuestión un año y medio tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Porque esto ya lo defendí, yo reitero, en un pleno y en una moción que salió adelante. Eh, sí. Pero la cuestión es, eh, es una verdad y es una obviedad. Eh, aunque salió esta cuestión adelante defendida por mí, no se ha hecho nada por parte del equipo de gobierno. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Yo defendí ya en su día que mientras se terminara de licitar la cuestión de un nuevo restaurante ahí, que a eso se le diera algún tipo de vida ya sea cultural, ya sea de otro tipo o administrativo o lo que fuera, pero que eso no podía estar así. ¿Ahora el Partido Popular se descuelga con la misma cuestión? Bien, reitero, más vale tarde que nunca. No. Y para terminar, no hay más tiempo, eh, vamos a hacer alusión a la tromba de agua que nos cayó el lunes y que puso de manifiesto uno de los eh, eternos problemas, que es el punto este conflictivo del barranco de San Antonio a su paso por la carretera de Santa Pola, las inundaciones que provoca. Eh, ¿Cree que el equipo de gobierno también está actuando es con total desinterés con respecto a este a este problema. Debería haberse priorizado hace años y haber acabado con el problema. Los vecinos dicen de canalizar el desvío. de desviar eh, el cauce del barranco. y llevar las aguas a los canales de riego que hay en la zona. Mientras que el equipo de Gobierno tiene en la mesa del Consejo del Gobierno Valenciano un proyecto de 10 millones de euros a la espera de fondos de los fondos europeos de reconstrucción. Hombre, yo creo sinceramente que este es un problema que ya está enquistado hace muchísimo, muchísimo tiempo y lo que no puede, no, lo que no puede permitir el equipo de gobierno es mantener a los vecinos de la zona año tras año con la misma situación. Es que es una cuestión tercermundista prácticamente y es una cuestión que perjudica gravemente los intereses de una parte de unos vecinos de, del municipio de Elche. A mí me parece muy bien que hayan licitado eh, o que vayan a licitar eh, una, una intervención de 10 millones de euros y que estén esperando fondos europeos o del Consejo. Me parece fantástico. Pero mientras eso llega, hay que darle una solución, aunque sea de emergencia, a estos vecinos. Porque lo que no se puede permitir es que cada vez que caigan algo más de cuatro gotas a, a los vecinos de esta zona, aquello se convierta en una pequeña Venecia. Y eso no puede ser. Creo que hay que escuchar más a los vecinos y menos al Consejo, eh, porque son realmente los vecinos los que saben, primero, cuál es el problema y saben también cómo solucionarlo. Creo que habría que sentarse más con los vecinos y menos con el Consejo. Pues eh, ahí queda ese mensaje al equipo de gobierno del concejal no escrito Eduardo García Ontiveros. Muchas gracias. A ti.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 En Hogar Mobiliario, hasta final de mes, las cocinas de diseño de La Exposición, equipadas con electrodomésticos Miele, con hasta un 40% de descuento y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B. B.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 46 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta en el 101.4 de Teleilch Radio Marca. Hablamos ahora de la universidad privada Cardenal Herrera Ceu, porque lleva implantada en Elche más de dos décadas y compró... Hacemos memoria, hace 27 años, el antiguo edificio de Carmelitas, donde comenzó su andadura, luego consiguió, mediante convenio con el Ayuntamiento, disponer del uso del antiguo edificio de los Juzgados, en el barrio del Pla, y ahora continúa con su intención de seguir invirtiendo en expandir su campus o en consolidar su campus urbano. Ayer asistimos a la inauguración de la remodelación de su sede inicial, el antiguo edificio de Carmelitas, han invertido dos millones de euros para modernizar todas las plantas y construir un jardín vertical en su patio interior. Pues bien, para hablar del presente y futuro de esta universidad, tenemos con nosotros a su director, a Francisco Sánchez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Empezamos por lo de ayer, eh, dos millones de euros. Eh, ¿Por qué esta inversión en el, edificio, en el antiguo edificio de Carmelitas? Bueno, ya... Hace 27 años que compramos ese edificio a la Orden de Carmelitas y la verdad que hemos ido haciendo remodelaciones parciales, pues, viendo las necesidades que necesitábamos, pero nunca habíamos acometido una reforma integral que pusiera en valor ese edificio, que, que tiene mucho valor, por supuesto histórico, desde el punto de vista de que hace más de 100 años ahí se estableció la Orden de Carmelitas, pero para nosotros también, porque lógicamente algunas de las instalaciones estaban acordes un poco al servicio que nosotros queremos dar a nuestros, a nuestros estudiantes. Bueno, ha tenido que ser ahora, en medio de la pandemia y en medio de esta grave crisis internacional, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Eh, como, y, ¿Y cuál ha sido la modernización de este edificio? Porque ¿quiénes son los que están utilizando en estos momentos el antiguo edificio de Carmelitas? ¿Qué, qué titulaciones, bueno, qué grados son los que tenéis ahí? ¿Qué instalaciones son las que tiene el CEU? En estos momentos ahí tenemos a la facultad de magisterio con educación primaria e infantil y luego administración y edición de empresas, derecho y marketing, realmente todas las ciencias sociales. ¿no? Ya. Eh, bueno, Por un lado ha sido todo el tema de aularios, eh, por otro todos los despachos de profesores que estaban antes eh, pues muy angostos y en lo que fue la, fueron las celdas de las hermanas Carmelitas Y luego, pues hombre, yo creo que una buena actuación en el patio, que es un espacio que en estos momentos no tenía el cariño que nosotros necesitábamos para que los alumnos se quedaran y con ese jardín vertical de planta natural, que yo creo que lo pone en vanguardia pues, para ser un edificio de referencia en el centro, ¿no? que la gente lo pueda utilizar. Eh, y te iba a poner, ya digo, todo esto al servicio de los alumnos y de la ciudad de Elche. Eso es importante. Eh, ¿Está abierto este edificio para los ciudadanos que no sean estudiantes? Totalmente. Nosotros somos una, una institución que, que siempre lo hemos hecho, ¿no? Por supuesto, a través de las actividades culturales, que siempre hemos abierto las puertas, y desde nuestro pluralismo y nuestra idea, evidentemente cristiana, de la vida y de, de la responsabilidad, pero siempre hemos estado abiertos a todos, ¿no? Creo que ese es nuestro mensaje como institución y como, y como universidad. O de si la universidad no está abierta, no es universidad, será otra cosa, ¿no? Eh, la verdad es que todos seguimos muy de cerca, no sabíamos que se estaba invirtiendo tanto dinero en la modernización de las instalaciones del antiguo edificio Carmelitas, porque parecíamos que eh, estábamos siguiendo cerca esas negociaciones que están ustedes manteniendo con eh, los propietarios del de, de antiguo edificio del Cine Capitolio, el antiguo Zara. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo están esas negociaciones, Francisco? Bueno, nosotros, voy a ser prudente en esta disquisición, aunque sé que se ha publicado bastante estos últimos días y nosotros estamos creciendo en nuevas titulaciones, así el rector en su momento ya dijo que íbamos a solicitar montar odontología, que ya se ha publicado y ya hablamos en su momento con la consellera, y en fin, eso significa necesidad de espacios, que el CEO necesite espacios es una buena noticia para la ciudad del chi para nuestra institución, porque eso significa que, pues, que estamos creciendo, ¿no? sea en un sitio o en otro, realmente ahora no es muy relevante. Vamos a, estamos hablando, viendo todas las posibilidades. Y bueno, conforme se vayan... Es lógico que si nosotros tenemos dos edificios ya en el centro, pues si queramos, queramos seguir estando en el centro. No vamos a, a desplazarnos a un campus, digamos, eh, fuera de la ciudad. Nuestro modelo es un modelo de campus un universitario céntrico y, bueno, cualquier edificio que esté en el centro en, en estos momentos está en consideración. Vamos a esperar un poco a ver cómo se dibujan las necesidades y, y las negociaciones con las partes que, que pudieran estar interesadas. Por el bien de la ciudad no me gustaría pues, truncar esas negociaciones eh, con quizá declaraciones eh, que no, no ha lugar, pero al menos, de, eh, Paco, eh, la esperanza de que van por buen camino, de que puede conseguirse eh, esa compra, eh, ¿podría bueno, confirmarlo? Repito que... Repito que, que, las, que hemos tenido varias ofertas de varios edificios, ¿no? entre ellos ese, que lógicamente ha salido publicado y nosotros hemos visitado, ¿no?, y alguno más. Pero prefiero, como el director general, ayer estuvo aquí, y, en fin, y no... creo bien. que es, es importante que esas negociaciones eh, se retomen en, en, en los sitios y en los momentos que se tiene que retomar. ¿no? Tampoco se va a truncar una operación por un, si los, las partes están de acuerdo y todo está bien, pero... Nosotros estamos en un proceso casi, yo diría que inicial, pero bueno, repito, mm. nosotros eh, necesitamos eh, instalaciones, más instalaciones, es una buena mm. noticia, y seguramente será pues, mm -hmm. el, lo más céntrico posible, entonces ahí claro. ya, repito hay dos o tres ofertas y de edificios que, que pueden encajarnos. ¿no? ¿A usted personalmente A le gusta más el, el edificio del antiguo Cine Capitolio, el antiguo Zara? A mí, personalmente, eh, me gusta cualquier edificio que esté en consonancia con las necesidades que vamos a tener. Eh, a nadie se le escapa que ese es un edificio que está muy cerca de nuestro edificio de Carmelitas y, además, en el centro de la ciudad, eh, con la buena eh, urbanización que ha hecho la ciudad, con la corredera, etc. ¿no? Está en un sitio, yo creo, que emblemático. Bueno, cualquier, eh, cualquier institución estaría interesada en en hablar de, de edificios interesantes y ese parece ser un edificio interesante creo que eso eh, en fin, tampoco es una obviedad ¿no? Hmm. ¿Cuentan ustedes con el apoyo del ayuntamiento para poder negociar mejor con los propietarios la adquisición de este edificio a pesar de que no descartan otras ofertas? Bueno yo creo que el ayuntamiento está eh, haciendo un esfuerzo porque el centro de la ciudad no es este sino el centro de todas las ciudades eh, mantengan un cierto pulmón y, y un cierto corazón de vida, ¿no? Eh, lógicamente, el comercio, la actividad comercial y, y, y la actividad se, se ha resentido un poco con la, con la pandemia, pero ya venía arrastrando determinadas eh, patologías de, de, de, bueno, pues que las ciudades con una despoblación de los centros, etcétera. Entonces, cualquier inversión, y nosotros… Hemos hecho una inversión fuerte en Carmelitas, la hemos hecho también en Reyes Católicos, en los antiguos palacios de justicia, o sea, cualquier inversión que hace posible que la gente circule, eh, consuma, viva en los centros de las ciudades, creo que a cualquier ayuntamiento y en este caso el alcalde Carlos González está, a, vamos, yo lo, creo que lo comentó ayer a todas luces, eh, porque nosotros eh, desarrollemos el proyecto lo más céntrico posible. ...y seamos uno de los motores, no somos el único... ...hay muchos más motores dentro de la ciudad... ...pero que seamos uno creo que es importante. ¿sí? Y quizás uno de los más destacados es el CEU... ...por, eh, por eh, las características de su alumnado... ...estamos hablando de que tienen ustedes los, los edificios... ...pues en el mismo casco, casco urbano... En, el antiguo juzgados, ...en los antiguos juzgados y en el, y en el centro histórico... ...en Carmelitas... Eh, ...y además tienen eh, estudiantes... Háblenme del perfil del estudiante. ¿Cómo cómo están funcionando las matrículas en año de pandemia en el CEU? Bueno, nosotros los perfiles de estudiantes han ido cambiando un poco a lo largo del tiempo. No, cuando comenzamos, quizá, bueno, pues eh, teníamos un público a lo mejor más local, más más eh, comarcal, no, de, de aquí, de la zona también eh, crevillente, de un poco más ampliado a la zona de la Vega Baja, no. Eh, luego se fue ampliando, evidentemente, pues, con todo Alicante, la provincia, y hace unos años, eh, con la apuesta internacional eh, de tener pues, casi 400 alumnos franceses, eh, también mucha gente de los países del, del norte de África, Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, cada vez este es un público, que, un estudiante que cada vez nos está eligiendo más, es una buena zona, buena conexión con el aeropuerto, eh, relativamente es una zona muy segura, es una ciudad muy segura, Todavía es una ciudad habitable desde el punto de vista de que no es muy cara bueno, alquilar, aunque se está poniendo un poco más caro, ¿verdad? Uh -huh. Y claro, ese es un público que cada vez va a ser más. Nosotros, nuestra apuesta internacional es eh, definitoria, ¿no? Si no somos capaces de traer estudiantes internacionales con la bajada de la natalidad, estamos viendo hace poco que se ha publicado que se van a cerrar algunos colegios, algunas aulas, porque ya no hay niños, es natalidad. Eso... Eh, Evidentemente significa que, que, que vamos a tener pues una eh, necesidad de traer estudiantes de, fu de fuera. Los estudiantes internacionales vienen, eh, ¿para qué, qué titulaciones, qué grados son los que, los que tienen ustedes una mayor tasa de estudiantes extranjeros? Ah, creo que hemos perdido la conexión, pues intentaremos recuperarla, eso será en cuestión de minutos. <risa>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 La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell, abierto todos los días del año. Este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Atlético de Madrid con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Masini Cars, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño. Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Constru Depot, Restaurante Franja Estadio, Juana Agullo Citroen Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coach 10, Brasería Plaza de las Flores 17, Mercat Central Delt, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios El Supermercados Charter Consum, M Solers, el Hogar del Profesional, Talleres JJ. O talinero, y material escano. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Atlético de Madrid en marcador. Pues eh, intentamos retomar esa conversación con el director de la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Elche, Francisco Sánchez. Hola, volvemos. Hola. Sí, volvemos a, a tenerle sí. aquí con nosotros. Le estaba preguntando cuál es la tasa de estudiantes extranjeros, ¿qué titulación tiene la mayor tasa de estudiantes extranjeros? Bueno, casi todos están en, tem en temas de ciencias de la salud, especialmente en fisioterapia, algunos en enfermería y cada vez más también en administración y dirección de empresas, donde ¿no? tenemos pues, un alumno de Corea, alumnos de Venezuela, en fin, cada vez vienen más alumnos extranjeros. Y comentaba eso antes, ¿no? que una universidad que se precie a detener cuanto más estudiantes extranjeros mejor, y desde luego para la ciudad es una, un impulso económico muy importante, eh, presencia, gasto, consumo, eh, alquiler, etc. ¿no? Son ciudadanos, al final. Y eh, vamos a hablar de cómo ha impactado la pandemia en, en, esto, en este curso académico, en el pasado y en el, y en el actual. Eh, ha habido, ¿Estaban preparados ustedes para llevar a cabo esas clases online? Bueno, nosotros habíamos hecho una propuesta hace unos años muy importante por el tema de la digitalización, ¿no? Y solamente tuvimos que correr. Cuando llegó el momento, eh, aceleramos el proceso de compra de aparatos para que todas las clases se dieran y absolutamente todas las clases, tanto las presenciales como las prácticas especialmente en Ciencias de la Salud que hubo que dar, se dieron. Eh, creo que eso ha sido uno de nuestros grandes éxitos, que, repito, no venía motivado por la pandemia, sino por el hecho digital que nosotros habíamos ya... Eh, previsto, lo único que hemos hecho es acelerar el proceso, habida cuenta de que, de que la pandemia pues, ha cambiado el ritmo a, nos ha cambiado el ritmo a todos. ¿no? Y en ese sentido ya digo que, que hemos sido un ejemplo y bien y... es cierto que nosotros somos una universidad presencial. Lo que le requerimos al alumno cuando esto pase es que vuelva, porque la experiencia de vivir en la clase con los compañeros, etcétera, no es reemplazable por el mundo digital. No, no, y, no, no es nuestro modelo ¿eh? y, y la ciudad también necesita que vuelvan a clase correcto, esos alumnos eh, Es que en estos momentos, en este curso eh, ¿cómo, ¿Cómo se están dando estas clases? ¿No hay eh, presencialidad en las clases? Eh, no, ¿O no, es sí, mixta? Hay, sí, eh. Bueno, hemos ido atendiendo las a instrucciones de la consellería tanto de sanidad como de educación con respecto al número máximo que podríamos tener en clases, por, en, por, por burbujas al principio, en estos momentos con una tasa, de, de, dependiendo de la de la esto de presencialidad y, lógicamente, las prácticas ¿no? Por eso se tienen que dar todas, con grupos más pequeños, eh, con horarios, con, repito, cuando ha habido algún positivo ha habido que confinar al grupo. Es verdad que estamos en otra dinámica. En estos momentos, con la baja tasa de contagio y con, evidentemente, las vacunas, el proceso de normalización se está produciendo. Cada vez hay más alumnos en clase y lo habrá más en el futuro. Y, bueno, estamos en el final del túnel, ¿no?, claro. Eh, tras la rehabilitación integral del edificio, del antiguo edificio Carmelitas, ¿preparan ustedes, si es que lo permiten, eh, actividades culturales para que la ciudadanía pueda contemplar las nuevas instalaciones? Bueno, siempre lo fue así, ¿no? Y de hecho, nosotros eh, creo que, es que si somos algo eh, que podemos ofrecer a la ciudad, no solamente son nuestras clases académicas para nuestros alumnos, sino también la posibilidad de ofrecer actividades culturales, que a lo largo de estos años lo hemos hecho mucho. Quizá esta última etapa, también con la pandemia, evidentemente nos hemos tenido que retirar, pero si tendremos que volver a dar conferencias, a ofrecer ciclos para la gente de fuera. Ese es el, eso es parte también de la universidad. Si no, no es una universidad, es otra cosa, como he dicho antes. Pues toda la suerte del mundo. Hay que volver a lo de antes, eh, Francisco Sánchez. También toda la suerte con esas negociaciones que están manteniendo con los propietarios de diversos inmuebles y a ver si fructifica la compra del edificio Zara, porque está ubicado en el corazón mismo de la ciudad, junto a la peatonalización de la corredora. Gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. 101.4 Teleelge Radio Marca La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi. A Keika Vespre, Rosa y Jordi estrobaren en el Chardí de las delicias. Él portaba un libre y entre ves y ves es Van Yeschir bellísimas historias. Él le va a regalar el libre y ella le va a donar una rosa y le va a decir. Para que siempre ten recordes de mí. Del 23 de abril al 15 de marzo, comprar a Elch te premio. Aconseguéis el rascas en el Comercio Asociado. Setsense Premise están esperando. Rechidoría de Comercio del Ayuntamiento Elche. Los muebles de diseño más vanguardistas y de las mejores marcas nacionales e internacionales están en Hogar Mobiliario. Por tu compra, regalo seguro y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 volkswagen tu concesionario volkswagen en elche y Torre Vieja serra móvil en orihuela oleza móvil en elda petrer el móvil hay un vehículo para cada persona nosotros los tenemos todos grupo serrano automoción en elche la televisión es tele -Elch. y tele es mucho más que una televisión en abierto gratuita y en todos tus dispositivos para que estés siempre informado de lo que ocurre en elche Teleelch, mucho más que la televisión de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues eh, son las diez y cinco minutos de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de Teleelch aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, en el programa La Glorieta, que comenzó a las 9 con la entrevista del concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, que comienza esa ronda a las entrevistas en, de entrevistas a los portavoces políticos con motivo de la celebración de los plenos ordinarios, en esta ocasión del pleno ordinario del mes de abril. Hemos comenzado con él, repasando los asuntos que se debatieron en el pleno y otros asuntos de actualidad local. Y hemos continuado con el director de la Universidad Cardenal Herrera, CEU Francisco Sánchez, para conocer la remodelación ...que ha costado dos millones de euros... ...que se ha llevado a cabo en el antiguo edificio de Carmelitas... ...y también conocer cómo va la negociación... ...para la adquisición del antiguo edificio del Cine Capitolio... ...en pleno centro de la ciudad... ...como sede también universitaria... ...con el fin de consolidar ese campus urbano... ...del CEU de Elche, de esta universidad privada. Y ahora en esta segunda parte del programa... ...vamos a continuar y lo hacemos eh, antes de la ronda de noticias... ...pues... ...con la música... ...bolero para una trompeta... ...es uno de los temas... ...que ha lanzado la cantante Travis Bers, ...quien a los 20 años comenzó de cero... ...una nueva etapa... ...dice que en su vida... ...una joven española que superó... ...el fracaso escolar... ...y su baja autoestima... ...para aprender... ...a componer y cantar... ...y tocar la guitarra... ...y con ello alzar el vuelo... ...como persona que se quiere... ...y emociona con su trabajo... 4. Teleelch Radio Marca.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 Pues antes de la ronda de noticias les contamos eh, que a dos días del 1 de mayo el CHE se ha despertado hoy con diversas pancartas y, cart y carteles contra la explotación laboral de las aparadoras en los alrededores del ayuntamiento y también de la patronal empresarial CEDELCO. Tenemos con nosotros a la secretaria de CEDELCO, Beatriz Serrano. Muy buenos días, Beatriz. Buenos días, Rosmarie. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pancartas son las que han aparecido en la sede de la patronal? Bueno, la verdad es que no, no te puedo decir mucho cuáles son las, las pancartas que han aparecido... ...porque cuando, cuando nos, nos han comunicado desde varios medios de comunicación este tema... ...las pancartas ya no estaban, las habían retirado, creo que la policía local... ...con lo mm -hmm. cual tampoco yo tengo creo que la misma información que tenéis vosotros... Eh, ...esa nota de prensa sin firmar por nadie... ...y esas fotos de las pancartas que se han hecho... ...y no tengo mucho más. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la valoración que hace de, de esta situación? Desde Cedelco. Uf. A ver, es que tampoco podemos hacer demasiada valoración... ...nosotros somos la patronal empresarial... Uh -huh. ...y empresarial significa que, que hay calzado... ...y que hay asesorías y que hay abogados... ...y que hay autónomos y que hay pequeño comercio... ...entonces no somos la patronal del calzado... ...nosotros no tenemos la potestad de negociar estos convenios... ...ni tenemos potestad de nada en cuanto al calzado... ...somos uno más apoyamos a, al sector del calzado y además dejamos que las asociaciones que ya hay hagan el trabajo que vienen haciendo, también hecho, creo yo, desde, desde, desde siempre. Pues entonces dejamos la noticia aquí porque parece que los propios activistas son los que han querido dar a conocer esta noticia para pues, eh, denunciar ante los medios de comunicación lo que ellos consideran... Eh, que se está produciendo en algunas empresas del calzado de Elche y es esa explotación clandestina de colectivos como las aparadoras. Gracias, Beatriz Serrano, por contarnos lo último. Y es que ya han retirado todos los carteles y pancartas. Muy bien, muchas gracias. Tele Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 de Alicante 205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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y antes de las noticias... ...vamos con Joaquín Sabina, quien nos habla de Los pájaros de Portugal... ...una canción que compuso hace años... ...inspirado por la noticia de la fuga de dos adolescentes... ...que quisieron ver el mar y que cuando lo hicieron... ...no era como lo habían imaginado, por lo que regresaron a casa... No conocían el mar, y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero, pobretón de una botella. Despójate del añil, redilde el alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaban Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrar el amanecer, muertos de frío, se ropar con la sensatez. Pero desparío tuyo y mío de vuelta al hogar Qué vacío deja la ansiedad Qué vergüenza tendrán sus papás Para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas dos minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les mi el sudor y la sonrisa. Las postales de Storil sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloisa Bucearon contra el Everest Y se ahogaron Nadie les enseñó a merecer El amparo de la Virgen de la Soledad Que pequeña es la luz de los faros Bucearon contra el Everest Y se ahogaron Nadie les enseñó a merecer El amparo De la virgen De la soledad Qué pequeña es la luz De los faros De quien sueña con la libertad 101.4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 Pues sí, si somos la primera referencia de informaciones, gracias también al trabajo de Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. A ver, ¿dónde estás? Te veo, te oigo hueca en el rojo. Vale, pues buenos días. Buenos días. Ahora no te. Ah, ahora perfecto. Te, te oigo perfectamente. La voz de las noticias tiene que ser nítida y clara. ¿Qué nos cuentas hoy? Bueno, pues empezamos hablando del COVID. Mañana conoceremos. ...esa nueva actualización de la Consejería de Sanidad... ...recordar que tenemos la incidencia actualmente en 32 casos... ...por cada 100.000 habitantes... O si ...ayer conocimos un nuevo brote aquí en Elche... ...en este caso nueve casos, uh -huh. eh, nueve casos de origen eh, social... ...y además respecto a la situación hospitalaria... ...a día de hoy son seis las personas ingresadas... ...pero tenemos que lamentar un nuevo fallecido... Y respecto a la vacunación, la Consellería de Sanidad anunció ayer que a partir del lunes arranca la vacunación de las personas entre los 69 y 66 años, que se extenderá eh, las próximas semanas. Además, también anunció que la próxima semana recibirá la cifra récord de 390.000 vacunas en la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, esa campaña... Sigue adelante poco a poco, y ya a partir de la próxima semana, los, las personas entre los 66 y 69 años. Esa, ese grupo que todavía quedaba pendiente. Así que en unas semanas, en mayo, comienza con ese objetivo de conseguir inmunizar ya a los de 60, terminar uh -huh. y 70. Eso es, eso con es. Con AstraZeneca, el Pfizer, y ya veremos si se incorporan más vacunas. Janssen. Sí, eso es lo que comentó el presidente de la Generalitat, Chimo Puz, que a final de mayo será el objetivo, que todas las personas mayores de 60 años ya hubieran recibido la vacuna. Bien, esto es en cuanto al COVID. ¿Y qué tenemos eh, de previsiones? Porque creo que la agenda también está un poco apretada este jueves, 29 de abril. Bueno, pues el alcalde y el edil de deportes eh, visitan el pabellón Esperanza Lab, donde ya han finalizado los trabajos de sustitución del suelo de la pista polideportiva. Además, la Edil de Cultura Margantón presenta la programación familiar de la Rotonda y además en el Salón de Pleno se leerá el manifiesto con motivo del Día Europeo de la Intergeneracional. Así que bueno, estas son las previsiones para este jueves. Estará, estaremos atentos, eh, con lo que eh, a la una volverás y nos contarás todas las noticias. Sí, a la una volvemos a contar bueno, pues toda la información de este jueves, por supuesto en nuestra página web, teles.es, con toda la actualización. ...y esta noche en el Tenedito, a las imágenes del día con Salvador Campello. Y hay que recordar que en el informativo de ayer dimos eh, ese premio que recibió uh -huh. uno de nuestros eh, destacados silicitanos... ...Pedro Tenza lleva a su nombre lo, el Parque Infantil de Tráfico que él mismo fundó. Sí, él, sí, precisamente recibió el premio Ponle Freno en reconocimiento a su trayectoria profesional... Y recibió este premio de manos de la presidenta del Senado. Así que una bu muy buena noticia sí. para una persona bueno, pues que ha hecho mucho por la ciudad. Sí, le hicimos una entrevista y ya preparan cuando se reabra el Parque Infantil y uh -huh. Tráfico, preparan ese 50 aniversario y evidentemente él tendrá un lugar destacado. Ha recibido premios, pero seguirá haciéndolo. Y más homenajes y reconocimientos por su gran trabajo aquí en la ciudad por la educación vial. Y por poner freno a los accidentes eh, de tráfico. Gracias, Marca. A la una volvemos contigo y con Ana López. Volvemos. Gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol vuelve a caer a puestos de descenso... ...ya que el Valladolid ayer empató in extremis. En el minuto 86 empató a dos frente al Atleti de Bilbao... ...como hizo una semana antes en el Estadio Martínez Valero. El Valladolid empieza a rescatar puntos en los últimos minutos... ...algo que le había pasado factura al contrario... ...en los partidos anteriores a lo largo de la Liga. Lo cierto es que con ese empate el Valladolid empata al Elche a 30 puntos... ...pero por diferencia de goles... Eh, tiene menos 14 el Elche menos 20 hay una diferencia de 6 goles a favor del conjunto de Pucela Los de Sergio González se ponen en puestos de permanencia y el Elche con los mismos puntos caen a descenso con 30. Por tanto, el partido frente al Atlético de Madrid, el Elche lo tendrá que afrontar con la exigencia de sumar para intentar salir de nuevo de la zona de descenso. Tiene ahora un calendario durísimo el equipo de Fran Escriba con la visita del Atlético de Madrid este sábado a las 4 y cuarto en el Martínez Valero y seis días después con la visita en el Real Arena ante la Real Sociedad de San Sebastián que está jugando por puestos europeos. Para el partido frente al cuadro colchonero que se está jugando el campeonato de liga y el Elche evidentemente la permanencia, Fran Escribá... Eh, podrá contar con casi todos, excepto con Mojica. Finalmente, eh, su lesión es una rotura fibrilar y estará tres semanas de baja, con lo que se va a perder prácticamente casi todos los partidos que restan de competición. Mientras que eh, recupera de una atacada cuatro futbolistas, los tres que ya han cumplido partido de sanción contra el Levante, es decir, Gonzalo Verdú y Pere Milla, que apuntan directamente al once titular, Además de Rigoni y también Guido Carrillo, el argentino, será de la partida al menos en la convocatoria. El Elche quiere dar la sorpresa, quiere sumar puntos y más ahora viéndose de nuevo en zona roja. Quedan cinco finales, eh, tres partidos en el estadio Martínez Valero, dos a domicilio. El conjunto ilicitano necesita, como digo, dar la sorpresa frente al cuadro colchonero. Hasta luego. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Mal buen día. Ayer ya no llovió y es que tenemos una relativa estabilidad atmosférica muy puntual porque para mañana por la tarde, noche y la madrugada del sábado se esperan precipitaciones. Durante esta noche, intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado en la estación meteorológica de Telees los 15 grados. En el sur del Candelche, de en pedanías como Matola, Derramador, La Valla o Valverde, se alcanzado los 13 grados, 15 grados en Torrellano, 14 en el Altet, 16 en Santa Pola y 15 en la Marina. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica con ambiente soleado hasta primeras horas de la tarde, cielos prácticamente despejados con algún intervalo puntual de nubosidad. Conforme vaya avanzando la tarde, nubosidad en aumento, no esperamos precipitaciones, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 23 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 23-24 grados. Mañana viernes Por la tarde, nubosidad en aumento en el último tramo de la tarde o entrada a la noche, y ya esperamos precipitaciones de carácter débil que nos van a acompañar puntualmente moderadas hasta la madrugada del sábado. Mañana viernes alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad de nuevo no bajarán de los 15 grados. Conforme vaya avanzando la jornada del sábado, cielos prácticamente despejados, ambiente soleado, con el viento moderado de poniente subirán las temperaturas por lo menos hasta los 24 grados. Y el domingo rozaremos los 22 grados, un domingo marcado por intervalos puntuales de nubosidad, en general ambiente soleado. La semana que viene estará marcada por una mayor estabilidad atmosférica y todo parece indicar que no esperamos precipitaciones. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Me pillas en la cocina, envadurnado de harina, con las manos en la masa. Ven conmigo. Pues son las 10 y 30 minutos de la mañana y estamos ya con las manos en la masa, con un programa que va a ser especial, el de Manoli Gilaberts. Muy buenos días Manoli. Buenos días Ross, ¿qué tal? Va a ser especial porque tienes a Nieves Gil en un día también especial Hombre, para ella. Hombre, y tan especial, porque, mira además con los tiempos que corren, que una empresa cumpla 25 años y encima una empresa de la hostelería, que es un sector tan castigado... En estos últimos tiempos, pues yo creo que es muy de celebrar y muy buena noticia. Nieves, ¿qué tal? Buenos días. ¿eh? Buenos días, Ros, buenos días, Hola, Enhorabuena, felicidades. Muchísimas gracias. A ti y a toda la familia Felicidades. Muchas gracias. Porque son 25 años. 25, uno detrás de otro. Y además, y además creciendo en la ciudad. Sí, pero a ver, ¿a que estoy igual, ¿Eh? no me digas. Pues, ¿eh? Tú eres mejor. Estás mejor. Bueno, tengo que decirte, Ros, que hoy lo estamos celebrando, porque es esta semana, pero exactamente es el día 1 de mayo, exactamente este sábado, el día que hacéis 25 años. El 1 de mayo, esta fecha es una casualidad... ¿O tuvo algo que ver esa fecha? No, no, para mí es un día muy importante, porque, como te comentaba antes, pues yo me crié en la Plaza de Barcelona, y ahí era, bueno, el día 1 de mayo, era una celebración grandísima, era el Día del Trabajador, es el Día del Trabajador. Y para mí siempre ha sido una, una fecha simbólica. Yo soy una persona trabajadora y de para Incansable. mí es un, uno de los valores más grandes que yo siempre he defendido, es el valor del trabajo que, que nos da, me ha permitido ser libre en muchos aspectos, ¿no? Y entonces para mí era un día, siempre ha sido un día especial, ¿no? Y mi primer fogón lo abrí el día 1 de mayo de 1996 hará el sábado 25 años y el segundo fue en la tienda del centro en camilo flamarión también fue en un día 1 de mayo este fue hace siete años esta tienda es más joven y luego las otras tanto la de boulevard como la tienda online pues ya no han coincidido en el 1 de mayo de apertura pero vamos sí que es verdad que para mí es una fecha muy importante Y a pesar de que, bueno, tenemos esta pandemia que no deja hacer muchas celebraciones, me imagino que lo celebraréis el, el sábado. Bueno, lo vais a celebrar trabajando, que es como, sí. como mejor se puede celebrar, ¿no? Sí. Porque el sábado es un día fuerte para vosotros. Ahí está. Es lo que más felices nos hace eh, conservar a día de hoy pues esta ilusión, este proyecto y seguir poder seguir trabajando en él, porque a lo largo de 25 años pues han pasado muchas cosas hemos pasado épocas mejores épocas con más dificultades y la verdad es que llegar hasta aquí ha sido todo un logro, entonces por supuesto lo vamos a celebrar trabajando y también a lo largo de todo este año queremos todo un año de celebración y vamos a ir celebrándolo pues con algunos regalos, con algunas propuestas y Y bueno, sobre todo eh, contando con todas las personas que durante estos años han tenido confianza en nosotros y a día de hoy ya no solamente vienen ellos, sino que vienen sus hijos, que han formado uh -huh. sus familias. Todo esto es muy emocionante. Uh -huh. eh, esto no lo has hecho tú sola, aparte no. de que hay todo un equipo de trabajadores mm, detrás que llevan muchísimos años y eso será por algo, eh, tu 50% es Francisco, tu marido, que Exacto. es el que está a cargo de los fogones, de la comida, Ajá. de lo más importante, tan importante como tu labor es la suya. Y si le hacemos... A él no le gusta nada eso de aparecer Uy, en la radio. No. no le gusta nada. Le llamamos así como el que no Mira, quiere vamos a, vamos a probar. Eh, vamos a probar. Eh, pues sí, estudiar, a veces porque eh, es que, a ver, a ver, estamos ah, he podido conectar. Mira, se oyen los, el ruido de los fogones. A ver tú, cómo se, ábrele tú ábrele. Francisco. Hola, Francisco, sé que, <risa> ¿Me hay, me hay? sé que estás Estoy ahí. Sé que estás ahí, sé que no te nada. gusta demasiado aparecer. O sea, sí. Tú eres una persona que te gusta la privacidad y bueno, como a todos, pero también es una persona que te gusta la concentración y demás. Pero bueno, como estamos celebrando algo especial, pues queremos que estés aquí también. Francisco, te hemos pues, hecho una encerrona, pero es que sabíamos que si no era así no te ibas a poner, porque aparte de que tú estás muy liado en la cocina a estas horas, es que bueno, ese, ese, ese Papel, se lo dejas a tu mujer... ...pero en una celebración como la de hoy... ...en ese 25 aniversario vuestro... ...del Fogón Francisco... ...teníamos que, que llamarte... ...esta hora es pues una hora, imagino... Eh, en, mm, ...crucial, ¿no?... ...en, en vuestras cocinas... A ...las diez y media de la mañana... ...todo está hirviendo... ...todo está ahí preparándose... Sí, sí, todo está, todo, todo, todo está funcionando. Yo aquí no, no, no para ni, ni, ni, ningún aparato que tenga, yo ningún horno, ninguna, ninguna sartén, están todas al 100%. Menuda, tem menuda muy... temperatura, ¿no? Tiene que hacer ahí en este momento. Eh, sí, sí, conforme se va acercando ya, cuando llegamos a la primavera ya empieza... Asomar el calor. Ya, ya empieza a asomar el calor y ya nos soltamos hasta, hasta octubre. Oye, Francisco, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, tus cocinas en cuanto, digamos, a tecnología, a utensilios? Desde hace 25, de hace 25 años ahora habrá cambiado todo mucho, ¿no?, a mejor. Hombre, claro, claro. Y, y cada vez va, cada vez va, va avanzando. ¿ves? Esto es como sí. la tecnología de, de los móviles que se quedan obsoletos. ...cuando te has adquirido un horno... ...pues piensas que es lo último... ...y luego te están diciendo: ya tenemos otro que... ...que te hace esto, que te hace lo otro... ...que te, que te ayuda, que te... ...y siempre, siempre, siempre va... ...siempre va la tecnología, siempre va por encima de... ...pero vamos, desde que empezamos nosotros... ...bueno, eh, un montón... ...la cocina era pequeña, era grande... ...muy grande... ...y ahora, ahora se nos ha quedado pequeña... O sea, ...Francisco, que ahora, eh, ahora que no nos oye eh, Nieves... ¿Qué tal se lleva eso de trabajar 25 años seguidos con tu mujer en la misma empresa? ¿Cómo se lleva eso? Pues bien, bien, porque estamos juntos, estamos 25 años, hemos celebrado la boda de plata nosotros y estamos ahora aquí con las bodas de plata de, de la tienda, hasta que bien. Ah, las vuestras de plata hasta también bien. las habéis celebrado ya? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí, casi, casi coinciden, casi coinciden. Fíjate. Sí, se lleva un año de diferencia. Bueno, bueno, o sea, que doble, doble celebración, ¿no? Hay, hay que preguntarle a Francisco, le has preguntado si se han modernizado las instalaciones que lo ha hecho, pero... Eh, ¿Tu jefa también se ha modernizado con el paso del tiempo, Francisco? Y tanto. Sí, sí, sí, y tanto, claro, claro. O sea, aparte ella ya hace 25 años ya veía en mí el potencial y yo, y yo en ella lo que nadie veía, o sea, que ahora vosotras que, que la conocéis, pues Estoy viendo ya pues, el, el diamante en bruto que sigue siendo oh. o sea que, que aún, aún, aún hay que publicarlo Bueno, esto, más, o sea que es, ya, esto ya... ya es una declaración de amor en toda la vida, ¿eh? <risa> <risa> ¿Eh, diles, sí. diles, dile algo a tu marido Sí, que bueno, que al lado de él, la verdad, es que ha sido... Él, él ha ido sacándome brillo también, no oh. sé Es que es así, ¿no? Este proyecto funciona porque llevamos muchos años tirando de él juntos y, co y es, sí. eh, no, no quiero dar una imagen de que todo ha sido bonito. No, no, para nada. No, no, no. Él de vez en cuando me ha cogido, me ha tirado el delantal en medio de la cocina y no. me ha dicho que se iba, <risa> <risa> que, que me buscara otro, pero luego ha recapacitado... <risa> O sea, la presión de la cocina, él sí. es un gran hombre. O sea, él, hay, la persona que, que se dedica también profesionalmente a la cocina sabe la presión que se lleva diariamente porque la comida tiene que estar a su hora. Y además, nosotros, tiene que estar la comida a su hora y en las tiendas. Entonces, claro, sí. todo eso lleva un proceso. Nosotros eh, hacemos las compras por la mañana. Entonces, es, los tiempos son cruciales. ...porque él se ocupa, bueno, él y, y otras personas... ...de su equipo de cocina, de la recepción, de toda la mercancía... ...entonces hay que ver que esté todo óptimo, todo bien... ...con todo lo que sea, la, con una planificación... ...que ya se ha desarrollado... ...y claro, eso es un trabajo importante... ...imaginaros cuando algo se retrasa, algo falla... ...algo con lo que tú contabas no aparece... ...eso es el pan de cada día de Francisco... O sea, es sí, estar recordar. resolviendo continuamente pues, cualquier cosa que, que vaya surgiendo, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que saber llevar eso también, ¿no? Lo que, que, ha, lo que hacen las películas. Yo siempre había pensado que una cocina y en una, pare, una pareja como vosotros era sí. un lugar más romántico, más pasional. <risa> sí, pero por lo que <risa> me estáis diciendo... Aparte, que hay todo un equipo alrededor. Hay como ocho o nueve personas allí. O sea, qué tiempo para el romanticismo no bueno, hay ni <risa> muchísimo. <risa> Fijaos que eh, a veces ha sido eh, eh, ha sido complicado a veces porque no hemos hablado de los principios luego si quieres hablamos un poquito no del principio mm. pero para él el de, de las personas de en cuanto a empresa asumir una jefa eh, mi papel ahí, pues ha habido que hemos, llevamos años perfilándolo, ¿me entiendes? Entonces, aparte de esa relación personal que, que hemos tenido siempre, pues claro, él ha asumido y me ha dado libertad, me ha dado confianza para poder, y, y me ha animado cuando a veces pues, han habido eh, situaciones difíciles, y me ha empujado y con, con esa confianza, ¿no?, de decir, yo sé que, que lo vas a conseguir, ¿no?, Y él estar en su papel como hombre, que ahora ya está mucho más la sociedad, está más normalizada, pero hace años de verdad que, que, que han llegado hasta a tratarlo mal por eso, ¿no? O sea, cosas vergonzosas. Eh, eh, eh, eh, eh, Nieves nos ha hablado ¿no? de cómo ha, ha sido tan duro para ella ser mujer y ser sí. jefa y abrirse camino en este mundo machista de hombres. De hombres. Sí. Pero para Francisco estás diciendo que también ha sido duro sí. y claro. me gustaría oírlo de Que nos lo contara Francisco, sí. sí. Sí, eh, o sea, en relación a, a eso que está comentando Nives, pues sí, cuando, pues, lógicamente, cuando hay una mujer eh, que te dice, vamos a hacer esto y, y, y tú la apoyas y dice, venga, vamos, que, o sea, y no le pones trabas, pues, pues también te, se te ve mal, a lo mejor en, en, a, en el entorno que, que tienes tú de amigos, de, de familia o de amistad, que a lo mejor dice, pero tú estás seguro, digo, sí, tan seguro, sí, cuando decidimos abrir esto, eh, yo creo que los que. Teníamos claro que íbamos a durar, éramos nosotros los que íbamos a… Lo teníamos muy claro en la cabeza, o sea, pero mucho. Todos nos ponían entradas, pero sois muy jóvenes, pero, pero, pero, pero vosotros… Y, y, y ahí, pues mira, hasta cuando, como comento el caso de cuando fuimos a hacernos tarjetas de visita, y eh, digo, pues dos mil, dicen, pues chicos, dos mil son muchas, yo creo que dos mil… Pues vamos, vais a cerrar antes de gastar las dos mil tarjetas pues no, pues fuimos a hacer otro periodo de otra 2.000, o sea que, y aquí estamos, 25 años después. Bueno, y las tarjetas, o sea mucho... y las tarjetas que os quedan por hacer, Francisco. Oye, no te queremos no arrepio, quitar, bueno. no te queremos quitar mucho tiempo, porque sabemos que estás muy ocupado. Eh, ¿Qué nos recomiendas hoy? Porque siempre nos hace las recomendaciones, Nieves, ya que estás tú en la cocina y estás cocinando, cuéntanos qué estás preparando para hoy. Pues ahora mismo estaba montando una lasaña vegana de, de setas, y estaba preparando la bechamel con una bebida de, de arroz, ...y estaba, ahí estaban ellos cuando me habéis llamado... ...y he, he cortado las instrucciones de cómo tenían que terminarla... ...y en ello estamos, estamos montando ahora mismo... La, ...para el tema plan vegano, ese plato... ...y, y estamos pues preparando lo que es el bacalao con tomate... ...también estamos haciendo atún con tomate... ...pues ahora aprovechando el pescado corvina... ...y pues ahora mismo pues de cara a la primavera, verano... ...pues preparando cositas ya deseando que haga un poquito más de calor... ...para empezar a hacer los almorejos y los gafachos de de aguacate que suelo hacer y ahí estamos y siempre, preparando, es, preparando Y siempre además, como decía y con improvisación porque mmm, trabajáis con productos de temporada, con productos frescos y por lo tanto no. eh, el lugar a la improvisación es muy importante para vosotros Sí, sí, sí, o sea, tenemos que o sea yo cuando veo, voy a la lonja y veo, y veo esto, pues en ese momento digo, ah, pues mira, pues voy a hacer esto entonces eh, me recomiendan también que no improvise tanto porque, que me <risa> Que, vamos, que vaya a lo que tenemos ya previsto hacer, pero yo es que me gusta siempre complicarme la vida, hacer <ríe> algo más. Como buen cocinero que. Sago un extra, correcto. Francisco, eh, esto ha sido un atraco a mano armada, pero ha merecido la pena sí. escucharte. No, de verdad, muchísimas placer. gracias por el trabajo que haces. trasladalo a todo tu equipo, que sabemos, eh, bueno, sí. no, nos, no nos está escuchando porque no sabían que íbamos a llamar, pero bueno, te, regalale, te nuestra enhorabuena, nuestra felicitación. Que sean 25 años más como mínimo, Francisco. Un abrazo muy fuerte pues ahí, a todos. ahí vamos, igualmente. No sé si quieres decirle no, algo claro. a tu mujer antes de despedirte. Nada, que está todo controlado, que no se preocupe sí, Ya iré, ya volveré sí, sí. Hasta no, luego, Francisco Hasta luego. Qué Adiós. buena persona Francisco ¿eh? oh, Madre mía, ya, ya os lo digo que porque llevo muchos años con él y, y claro, es, es un pilar fundamental ¿no? en mi vida y por supuesto en el entorno laboral para todos los que estamos a su alrededor la verdad sí. es que sí me imagino que habrá anécdotas de todo tipo ¿no? en estos 25 años. ¿Te acuerdas de alguna que te haya llamado sí. especialmente la atención? Sí, bueno, Francisco ha contado una en este, en este momento y yo puedo contar otra, que yo, por ejemplo, eh, cuando abrí, pues eso le eh, veía como aquello muy grande, una cocina muy grande, y entraban allí a lo mejor los comerciales. ¿eh? Ahora, ahora hay que trasladarnos a aquellos tiempos, ¿no? Y preguntaban, por favor, el propietario, y yo decía, sí, dígame, ¿qué, qué quería? No, no, es que quería hablar con el propietario. No, es que soy yo. Ah, ¿eres tú? Y no está tu padre. <risa> ¿O tu marido? Sí, sí, sí, sí. O sea, que yo, imaginaros, ¿no? Era como veían una chiquita ahí. Y claro, no, no, como él ha dicho, es así. Pelear contra eh, mucha gente que no nos daba ninguna... Mmm, ¿Sabes? Ningún futuro, porque además el proyecto, tal y como estaba diseñado, era algo nuevo. Entonces aquí en Elche lo que había era mucho, la, la, lo que es la tienda de comida para llevar, eran los pollos asados, uh -huh. a lo mejor ensaladilla, patatas, que habría, exacto, uh -huh. se abría a fines de semana y festivos. Y claro, yo cuando me planteé el abrir esto... Eh, yo era para trabajar todos los días. Francisco estaba trabajando en otra empresa, él estaba bien donde estaba, llevaba años, estaba, estaba cómodo, digamos, ¿no? conocía muy bien su trabajo. Pero también es verdad que él tenía inquietudes, ¿no? Tenía inquietudes porque él, éramos jóvenes también y a él le gusta eso, hacer cosas nuevas, investigar. Y claro, él, como trabajador, aunque estaba muy bien considerado, pero él tenía que hacer lo que le dijeran, ¿no? Y él quería hacer su propia cocina. Entonces yo me lancé y le dije, bueno, tú sigue ahí, que yo, yo me lanzo, ¿no? Y claro, la verdad es que los comienzos pues sí que fueron difíciles. Mira, en una época muy complicada en que había muchísimo paro, recuerdo aquella época... Es que había eh, superado más de una crisis. Los jóvenes, no, no había forma de, de que pudiéramos encontrar un trabajo que, que nos gustara. Eh, yo recuerdo que saqué mi primer préstamo... ...y fue a un 14,5% que aquí era una barbaridad para empresa... ...o sea, eran momentos complicados... ...y yo esto sobre todo se lo traslado a la gente joven... ...que no se desanime... ...que cuando uno tiene una idea clara y un proyecto claro... ...aunque todo el resto esté en contra... ...si lo tienes bien argumentado, eso sí... ...tirarnos a la piscina sin saber si hay agua o no... ...no, pero cuando lo tienes bien argumentado y eso está ahí... ...sácalo adelante... Sácalo adelante con tus medios porque los vas a encontrar y es un camino largo porque lo primero en principio era un negocio, un pequeño negocio y luego se ha ido transformando en una empresa. Los negocios tienen que transformarse en empresas y tienen que empezar a contar con un equipo de trabajo. Uno solo es complicado. Yo, la fuerza nuestra está en nuestro equipo. Tenemos un equipo pues, que a lo largo de los años se ha ido consolidando. Han habido personas que han estado un tiempo, que se han marchado. Han habido circunstancias difíciles. Y como habéis comentado, hemos vivido varias, varias rachas. Cuando empecé... ¿Esta, esta, es, esta es la más dura, quizá? Esta es diferente, diferente. Desde luego, esto es lo que no, nunca nos hubiésemos podido imaginar. Porque imaginaros cuando se, y se decretó el confinamiento domiciliario, mmm, estás trabajando, de repente mmm, las compras hechas, las cámaras llenas, ¿eh? que esto lo hemos denunciado en hostelería muchísimas veces, porque además luego se ha vuelto a repetir. O sea, mañana cierras, vamos a ver, que nosotros trabajamos con productos frescos y, y, y eso es dinero, ¿no? Bueno, pues entonces decretan ese... ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que imaginaros el desconcierto, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, lo repartimos entre el personal, lo que había y demás, se cierra y yo me vi pues, con el negocio a las espaldas. O sea, cero ingresos y había que hacer frente a todo, a sueldos, a proveedores... Y bueno, y hubo que, yo desde luego no paré de trabajar, estuvimos cerrados, pero eso hay que gestionarlo y hay que darle una solución. Yo os puedo decir a día de hoy pues que nos va bien, que desde luego se pudo afrontar todo, que ningún trabajador se quedó. ...sin su sueldo, sin cobrar... ...porque para nosotros es lo fundamental... ...hablabas Manoli con Francisco... ...de la tecnología en la cocina... ...desde luego que ha cambiado muchísimo... ...pero es que para nosotros las personas son esenciales... ...porque son ellas las que hacen... ...que nuestra comida sea diferente... ...no las máquinas las máquinas van a hacer todo repetitivo, le metes un patrón y es lo que te sacan. La persona, la que mira, la que observa, la que tiene ideas, esa es la que hace que nuestro producto sea diferente y tiene, tenga ese carácter tan, tan humano, ¿no? Sí. Yo creo que esto nos da para otro capítulo más, yo creo que la semana que viene tenemos que seguir hablando de, de esta historia tan, tan interesante y tan... Para tomar ejemplo, como decías, los emprendedores no tienen que echarse atrás, tienen que seguir adelante. Lo más difícil es las ideas, porque salir adelante y equivocarte es lo más fácil. Pero tener una buena idea y tener las narices para ponerla en marcha, es lo que más importa y es que en este momento eh, pues un consejo que creo que es muy bueno por tu parte. La semana que viene vamos a seguir hablando de, claro ser, de sí. esos 25 años. Claro a, sí. a mí me ha encantado el programa de hoy porque ya conocía el empuje de Nieves, sí, pero sí. hoy ha sido un placer conocer la idea, ¿no? la imaginación que tienes con eh, tu pareja, con Francisco. Ay, pues sí. Hacéis la pareja ideal y creo que ese es el éxito, la clave. A ver, constancia absoluta yo, fíjate, a lo largo de estos 25 años. Más que ideal, porque yo no soy muy favorable a la, la palabra ideal, sino real. Mm -hmm. todo esto, nosotros hemos vivido toda una realidad eh, que las hemos ido construyendo, que nadie se agobie. Yo veo gente que se agobia, que tal, pensando, no, no, no, no, el camino se hace andando y cada día. Y lo haces como a ti te gusta caminar. Mm -hmm. Entonces hay que seguir adelante y hay que vivir una vida real. Yo creo que los mensajes positivos en cuanto a impulsar negocios, que ahora la gente se lo piensa tanto por la situación en la que estamos, es muy importante, es un mensaje de aliento, de ánimo y de esperanza. Por lo tanto, la semana que viene vamos a seguir con ese ánimo y esa esperanza. Claro que sí. Claro seguir, que sí seguiremos gracias. avanzando. Gracias a vosotras. Hasta luego.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 y la Llave Jardines para Vivirlos. Generador Luz 139 euros. Rollo Manguera Jardín 15 metros 675. Barbacoa Carbón 2995. Césped artificial 7 milímetros, rollo de 1 por 5 metros 2195. Jardines verticales, neveras y bolsos playa. Barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. y la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferretería la llave.com. Shalom.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 37 09 15 -13.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 En Wolscar hay oportunidades únicas. Ahora tienes un Audi Q3 2000 TD y 140 caballos Advance por 15,950 euros con cristales tintados, freno de mano electrónico, encendido diurno automático y acabados de lujo. Wolscar con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Wolscar.es y en Sor Josef Alcorta 37. Elche. Hola, mundo. Somos Origen, el proyecto de sostenibilidad de la un plan inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ven y descubre que somos el punto de partida de grandes cambios. Próxima parada, la Destino destino oasis. Descúbrelo en cclalyub.com barra origen. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón Colchones Flex y mucho más a los mejores precios Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche Salir de la cama o cinco minutos más Café o té, llamada o mail Cocinar o salir a comer. Playa o montaña. Serie o peli. Esta serie o esta otra. O esta. La vida está llena de elecciones. Hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIE, híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico lleno de gasolina en un mismo Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.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 ¿Sabías que en el nuevo supermercado Charter Consum te regalan 3 euros por tu primera compra? Descúbrelo en Supermercado Charter Consum, en las instalaciones de gasolinera Sell, en Elche Parque Empresarial.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 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan ya cuatro minutos... ...para poner el punto final al programa La Glorieta... ...un programa que comenzó a las nueve de la mañana... ...con esa selección musical... ...continuamos con el inicio... ...de esa ronda de entrevistas políticas... ...a los portavoces municipales... Eh, ...con motivo de la celebración del Pleno Ordinario de Abril... ...hemos tenido... Este jueves a Eduardo García Ontiveros para repasar los asuntos que se abordaron en el Pleno y luego hemos continuado con el director de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Francisco Sánchez, para hablarnos de esos dos millones invertidos en remodelar, en modernizar. ...las instalaciones del antiguo edificio de Carmelitas... ...y de esas negociaciones que está llevando a cabo... ...para conseguir la compra, adquirir... ...el antiguo edificio del Cine Capitolio... ...también hay sobre la mesa en esas negociaciones... ...otras ofertas inmobiliarias... ...pero es importante que consiga... ...ese cine, ese antiguo Cine Capitolio... ...por eh, que su ubicación es... Eh, ...pues muy importante al estar en pleno... ...en el corazón del casco histórico... ...del Centro Histórico de la Ciudad... ...y junto a la peatonalización de la corredora... ...y hemos continuado con la ronda de noticias... ...y hemos terminado con ese 25 aniversario... ...en el Rincón Gastronómico del Fogón Ilicitano... ...con Nieves Gil, su marido Francisco... ...y con Manoli Gilader. ...nosotros nos despedimos ahora con un estreno musical... ...el que Dani Martín nos ha dejado... ...es el que fue líder del Canto del Loco... ...y una estrella de la música española... Como me gustaría contarte con esa canción, con ese estreno musical, ponemos en punto final a la glorieta de este jueves. Volvemos mañana viernes. arte que el canto ya se acabó que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos de tu forrito volar de tu sonrisa tan triste que me decías hermano los buenos son los rodríguez cómo me gustaría contarte Ya no vivimos en la calle Luna, que están muy bien nuestros padres, pero nos falta ratón. Como me gustaría contarte y que me quitaras de encima, uy dice de mis caricias. Que